Está el Dios de Elías? Vivo y coleando. ¿Dónde están los Elías de Dios? Todos somos Elías en potencias y simplemente ajustamos correctamente nuestras prioridades. ¿Y si empezamos a comprender que las cosas públicas, por lo general, nacen de nuestro tiempo a solas con Dios? En nuestro estudio bíblico hoy, de momento decisivo, nuestro maestro, el doctor David Jeremiah, nos hablará del secreto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 el alborotador de Israel. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. En estos días estamos dando un buen arranque a una serie de estudios sobre la vida de Elías en el Antiguo Testamento. Terminamos la primera lección de Elías ayer al hablar de Elías, el profeta de fuego. Nuestro mensaje de hoy se titula El alborotador de Israel y trata de la presentación de Elías ante el rey Acab y su anuncio que Dios va a detener la lluvia debido al pecado de Israel. Elías sale de la nada para ser el portavoz del reino de Dios. Sale de la nada a la misma presencia del rey de Israel para darle un mensaje severo del juicio de Dios contra la nación que le ha dado la espalda. Y en nuestra lección hablaremos de las cualidades que había en su vida que le hacían ser lo que era. Bien, demos comienzo a nuestra lección sobre el alborotador de Israel. Comencemos. estudiando el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Hoy vamos a mojarnos los pies tratando de comprender al hombre. En el mensaje pasado, dimos una introducción a su vida y hablamos de su importancia. Como saben, Elías es uno de los personajes más singulares que uno encuentra en la palabra de Dios. No sé si alguna vez lo hayan pensado, pero Elías fue el primer personaje en la Biblia que levantó a alguien de entre los muertos. También salió de este mundo sin morir. Fue enviado de nuevo a la tierra después de morir para que apareciera en el monte de la transfiguración. Luego volvió al cielo y, según Malaquías, volverá de nuevo en los tiempos finales para una visita futura al planeta tierra antes de que seamos arrebatados para ir a estar con el Señor. Cuando estemos con el Señor para siempre, Elías estará con nosotros. Así que, Es uno de los personajes más singulares que uno encuentra al leer la palabra de Dios simplemente debido a sus viajes entre el cielo y la tierra. Elías es el Juan Bautista del Nuevo Testamento. Como vimos en el mensaje pasado, apareció en la escena en un momento muy propicio en la historia de Israel debido a la gran declinación moral y caída en la vida espiritual del pueblo de Dios. 57 años de absoluto vacío moral y Elías entra en escena. Aprendimos que no tenemos ninguna información sobre su padre o su madre. No hay ninguna mención de Él antes de que su nombre apareciera ante nuestros ojos en Primera de Reyes 17, versículo 1. De la nada, Elías aparece como el hombre de Dios. Aprendimos. que Elías fue puesto al frente de la historia de Israel debido a quien reinaba en el trono. Un hombre llamado Acab había superado toda medida humana del mal. Abran su Biblia y veamos y repasemos las palabras del capítulo 16, empezando con el versículo 28. Y hombre durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab su hijo.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 No sé si lo mismo ocurrirá en nuestros días, pero cuando veo lo que sucedió en mi país en la década de los 60 y luego en la de los 80, veo la manera en que, literalmente, nos hemos divorciado de Dios en toda acción que hemos hecho. Hemos sacado la oración de las escuelas públicas y hemos legalizado el asesinato de la imagen de Dios. Hemos hecho gran alaraca sobre la separación entre el Estado y la Iglesia a un punto que, Nuestros antepasados jamás intentaron que llegara cuando redactaron la constitución política de nuestro país. Parece como si por donde quiera que uno vea, nuestro país se hunde a un nivel más bajo de desgracia e inmoralidad. A veces me pregunto, si Dios ha trazado en algún punto la línea para nosotros tal como la trazó para Israel y está diciendo en su corazón, cuando crucen esa línea, enviaré mi juicio. Hay un versículo interesante que cierra este capítulo 16 y tal vez más que ninguna otra cosa. Igual al historial de todos los reyes que sirvieron y más que ninguna otra cosa, nos ayuda a entender las profundidades a que había descendido la vida espiritual y moral de Israel. Uno, bien podría pasarlo por alto y sin pensarlo. Me imagino que algunos de ustedes lo leerán y se preguntarán de qué se trata. Pero lean junto conmigo el último versículo del capítulo 16 del primer libro de Reyes. Dice, en su tiempo, Hiel de Bet, él, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, Los que recuerdan bien la historia del Antiguo Testamento recordarán que cuando tuvo lugar la conquista de Canaán por parte de los hijos de Israel, Jericó fue la primer ciudad que presentó resistencia. Como ustedes saben, los muros de Jericó cayeron debido a esa forma imaginativa que Dios tiene para ganar guerras. La ciudad fue incendiada. Después de que todo se terminó, Josué y el comandante en jefe del ejército de Israel, pronunciaron la maldición de Dios sobre cualquiera que se atreviera a reedificar la ciudad de Jericó. Josué lo pronunció con juramento. Se halla en Josué, capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor, asiente sus puertas». Ahora, noten con atención, han pasado 500 años desde que Josué hizo esta predicación hasta que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 16 de primero de Reyes, 500 años. Josué había dicho, por la autoridad de Dios, que cualquiera que tratara de reedificar la ciudad de Jericó sufriría lo siguiente, al poner los cimientos de la ciudad lo pagaría con su hijo mayor, con la vida de su primogénito cuando levantara los muros de la ciudad e instalara las puertas de la ciudad, lo pagará con la muerte de su hijo menor. En los 500 años que han pasado desde que Josué hizo este pronunciamiento y el momento que leemos en el versículo 34 del capítulo 16 de Primera de Reyes, ha habido muchas, pero muchas caídas en Israel y muchas veces se apartaron de Dios. Al leer las escrituras del Antiguo Testamento es como... Si fuera un sube y baja la mayor parte del tiempo, hubo algunas cosas terribles que sucedieron en la vida de Israel, pero permítanme decirles algo. Nadie jamás se atrevió, ni siquiera se atrevió a pensar en poner a prueba la palabra de Dios con respecto a Jericó. Nadie jamás dijo, Dios dijo que no podemos reconstruir la ciudad, pero no lo creo. No me importa lo que Dios haya dicho, veanme, voy a reconstruir la ciudad y voy a mostrarles que no hay que creerle a Dios. Nadie, jamás, lo intentó. Sería algo que asusta, ¿verdad? Digo, probar a Dios de esa manera. Pero en los días de Acab hubo un hombre llamado Giel que decidió levantar ante Dios su puño crispado y tratar de probar que no hay por qué preocuparse por algo que Dios había dicho 500 años atrás. Pero, lean de nuevo el versículo, dice, En su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó, A precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento. ¿Qué quiere decir? Puso los cimientos y su primogénito murió. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. He pensado en esto durante esta semana. Supóngase que usted es fiel y piensa que va a hacerle la guerra a Dios. Dios dijo que esto va a suceder y usted dice, no lo creo y voy a probarlo. Así usted echa los cimientos y un día al regresar a su casa, su esposa le dice, oye, no sé cómo decírtelo, pero Abiram está muerto. ¿Piensa usted que abandonaría el proyecto ahí mismo? Yo hubiera pensado que Dios habría captado mi atención con eso, ¿no le parece? Pero el pecado y dureza del corazón de piedra de la gente en los días de Acap era tan grande que eso ni siquiera lo perturbó. construyó el resto de los muros de Jericó, y cuando terminó de colocar las puertas en los muros, Segu, su hijo menor, murió tal como había muerto el primogénito. Les cuento esta historia por dos razones. Primero, no creo que alguno de ustedes alguna vez haya leído esto y se lo haya figurado. No creo que eso sea algo que necesariamente ustedes se pongan a estudiar, pero... Se los digo porque más que cualquier cosa que yo diga o pueda decir, eso le da un cuadro breve de la clase de situación que Elías enfrentaba cuando Dios le envió al salón del trono de Israel para presentarse ante Acab. ¿No les recuerda esto la obstinación del pecado de nuestra propia nación? Somos una nación que Dios ha bendecido. No se puede leer la historia de los Estados Unidos sin darse cuenta de que Dios ha tenido su mano. en el progreso de esta nación. Sin embargo, aquí estamos, tratando de divorciarnos de Dios. Estamos diciendo que ya no queremos tener nada que ver con Él en nada de lo que tiene que ver con el gobierno. No queremos que intervenga en nada, por lo menos. Eso es lo que uno saca en claro al oír la retórica de los políticos. A cualquiera que se atreve a decir algo, aunque remotamente tenga visos de una posición moral, se le tacha de extremista, fanático o reaccionario. Uno se pregunta, ¿estamos acercándonos a la misma clase de rebelión obstinada que había en Israel cuando apareció Elías? Bien, Tengo que decirles que la misma presencia de un profeta fue una condición de fracaso. Digo esto porque, como ven ustedes, cuando Dios estableció el reino, nunca tuvo la intención de que hubiera profetas. Su intención Era que el rey fuera su portavoz para el pueblo. Como notarán en el Antiguo Testamento, cada vez que un reino empieza a caer, aparece un profeta. ¿Por qué? Dios va a ser oído de una manera u otra. Si no puede ser oído por medio de su rey, que se supone que debe reinar en justicia y rectitud, entonces va a pasar por alto al rey y enviar a un predicador. Y el predicador puede hacer que llueva sobre el pueblo el juicio de Dios. Eso fue. Exactamente lo que Elías fue llamado a hacer Aquí leemos en Primera de Reyes 17 que Elías fue llamado a la acción En el capítulo 17 de Primera de Reyes tenemos sus acciones públicas Pero en Santiago capítulo 5 tenemos sus tratos privados con Dios Recuerde lo que dice Santiago 5.17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 Elías miró a su alrededor a lo que estaba sucediendo. Era un hombre que tenía un gran corazón por Dios y vio a su nación, la que se suponía debía ser el pueblo de Dios. Cuando se apartaba para estar a solas con Dios y abría su Biblia y empezaba a orar, su corazón se partía porque podía ver cómo Acab se había casado con una idólatra. Acab, el rey puesto por Dios, levantando ídolos en el lugar en donde en un tiempo se adoraba a Dios. Esto Le partía el corazón. No podía aguantarlo. Sentía celo por el Señor su Dios. Oraba. Un día, mientras oraba que Dios enviara juicio sobre la nación, Dios le tocó en el hombro y le dijo: Elías, voy a hacer esto y tú vas a decírselo al rey. Así, Elías fue a presentarse ante el rey Acab. Sus palabras a Acab son inesperadas y asombrosas. A primera vista, parecen ser el arranque esposmádico de un hombre iracundo. Pero, por lo que leemos en Santiago, sabemos que no fue así. Fue algo que se había acumulado en el espíritu de Elías por largo tiempo. Un día, en su oración, Dios le habló a Elías y Elías habló con Dios y le dijo, «Oh Dios, detén la lluvia, eso les hará prestar atención». Así, leemos en el capítulo 17, versículo 1, estas palabras, «Entonces Elías tisbita. que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, todo lo que Elías estaba haciendo era repasar lo que Dios le había dicho al pueblo. Eso es todo lo que estaba haciendo. Vez tras vez, en Levítico y Deuteronomio, Dios se los había dicho. Elías está simplemente reverberando lo que Dios había hecho. Por ejemplo, en Levítico 26 encontramos estas palabras. Dios está hablando al pueblo y dice, «Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera». Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Lo que Dios le había dicho a su pueblo mucho antes de que esto sucediera era esto. Si ustedes me honran, yo los honraré. Si viven rectamente, haré que llueva sobre su tierra. Ustedes preguntan, ¿por qué emprenderla con la lluvia? Porque Israel... Era una comunidad agraria, la agricultura era su modo de subsistencia, no podía vivir sin lluvia, no estaban industrializados como nosotros lo estamos en los Estados Unidos, vivían totalmente de la tierra. Y así, cuando no había lluvia, no había cosechas, todo en Israel quedaba frenado en seco, Dios sabía que para tocarlos donde les doliera, tenía que tocarlos en la economía. Eso asusta, ¿verdad?, Así que cuando Elías apareció y le dijo al rey su breve y terzo mensaje, simplemente estaba poniendo un signo de exclamación frente a algo que Dios ya había dicho. Ahora bien, el mensaje de Elías era en verdad aterrador. Léanlo de nuevo. Lean en la Biblia apenas una sola frase. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Normalmente. Palestina experimentaba una temporada seca cada año que duraba a veces varios meses. Aunque durante la temporada seca no caía lluvia, era común que todas las noches cayera un fuerte rocío y regara las siembras para que pudieran subsistir durante la estación seca. Pero Elías dijo, no va a haber lluvia y ni siquiera habrá rocío por tres años. No van a tener nada que mantenga vivas sus siembras. Pero acá. Si realmente creyó lo que iba a suceder, no podía haber sido nada peor. Lo que eso significaba para Israel era hambruna, seguida por peste, seguida por muerte, seguida por la destrucción de todo lo que era vital en la tierra. No iba a haber nada de lluvia y ni siquiera habría rocío. Ahora bien. Hay algo interesante en este capítulo que coincide con varios otros pasajes bíblicos. Quiero mostrarles lo asombroso que fue este mensaje que dio Elías. Así que quiero que me acompañen para leer primero que nada capítulo 17, versículo 1. Este es el mensaje que Elías dio. No va a haber lluvia ni rocío por estos años, excepto por mi palabra. Ahora, busquen el capítulo 18 del mismo libro. El rocío y la lluvia han cesado. La sequía ha asolado el país y ahora... Es tiempo para que todo esto se acabe y así volvemos a esto un tiempo más tarde. En Primera de Reyes 18 leemos, Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora observen con atención. ¿Cuánto tiempo duró la sequía? Según el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 1, Elías vino para anunciar el fin de la sequía en el tercer año. Así que, la mayoría de las personas creen que la sequía duró tres años. Bien, no pierdan su tiempo en el libro de Primero de Reyes y busquen Lucas, capítulo 4. Busquen en el Nuevo Testamento Lucas, capítulo 4, y leamos juntos el versículo 25. Jesús está hablando en este pasaje y noten lo que dice. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambruna en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Según Lucas, ¿cuánto duró la sequía? Tres años y seis meses. Al leer el libro de Santiago en ese breve pasaje que habla de que Elías era un hombre de pasiones como las muestras, dice que él oró y no llovió. ¿Por cuánto tiempo? Por tres años y seis meses. Así que, cuando Elías fue a ver acá para decirle que no iba a llover por tres años, ya no había llovido por seis meses, no es lo mismo que decir que va a suceder algo que es completamente nuevo. Lo que Elías hizo fue ir a ver al rey y decirle, ¿te das cuenta del dolor que estamos sufriendo ya porque no ha habido lluvia por seis meses? Bien, bien. Voy a decirte algo, si piensas que esto es malo, simplemente extiéndelo por tres años y a ver si eso te gusta. ¿Saben? Elías es un hombre de agallas, entra a ver al rey acá, tal como estaba vestido, como Juan el Bautista, ni siquiera le hace una reverencia, no le dice viva el rey, simplemente le dijo el juicio divino va a empezar y es mejor que comprendas que lo que conoces ahora como dolor y agonía se va a extender por tres años. ¿Sabes, rey, cuándo parará? Cuando yo lo diga. Y salió uno de los mensajes más poderosos de la Biblia y el más corto, que tuvo un impacto total en toda la nación por tres años y medio. Ahora, quiero simplemente hacerles una pregunta al pensar en esta primera experiencia en la vida de Elías. Tenemos que avanzar a grandes pasos. ¿Qué fue lo que hizo que Elías fuera lo que es? Esto es. Es una de las cosas que más me intrigan. Como pastor, le he preguntado a un buen número de personas, ¿por qué es usted como es? Me parece que la pregunta es bastante directa. Se lo pregunté a un hombre que solía pedir la palabra y dar largos discursos en las reuniones de los negocios de la iglesia. Un día, intrigado, le pregunté, ¿por qué es usted como es? Como una hora más tarde, el hombre salió buscando aire. En realidad, quedé intrigado. No estoy seguro de que el hombre lo haya entendido, pero me sentí mejor después de haberle hecho esa pregunta. Cuando leo sobre un personaje como Elías, que hace lo que él hizo y que es tan diferente a lo que yo soy y a la mayoría de ustedes, y pregunto, Elías, ¿por qué eres como eres? Pienso que él diría tres cosas. Número uno, pienso que él diría que era como era porque se preocupaba más por su oración privada que por su pronunciamiento público ante el hombre. ¿De dónde sacó su valor? No fue simplemente que un buen día se haya envalentonado. Elías obtuvo su valor al pasar tiempo con el Señor y conocer el corazón de Dios. Un día de estos, amigos y amigas, Dios va a enviar su juicio sobre este mundo. Lo que Elías dio como mensaje ese día no era muy diferente a lo que Dios va a hacer un día. Mientras más oraba Elías, más comunión tenía con Dios, mientras más leía las Escrituras que decían, "Si sí, no me honran, voy a cerrar los cielos y se volverán como de bronce». Mientras más Elías tenía comunión con Dios, más conocía el corazón de Dios y más y más estaba en el lugar en donde no le importaba lo que los demás pensaran, se preocupaba más por su tiempo privado con Dios que por su pronunciamiento público ante alguna figura pública. Empezó en su lugar secreto de oración. Algunos piensan que Elías empezó a orar sobre esto hasta seis meses antes del momento de salir a dar su discurso. En segundo lugar, pienso que Elías no solo se preocupaba más por su oración privada a Dios que por sus palabras públicas ante el hombre, sino que también se preocupaba más por la reputación de Dios que por la reputación del hombre. ¿Qué va a pensar Acab al ver que uno entra a verlo de esa manera? Ni siquiera esperó a que lo anunciaran. Entra como si hubiera caído de algún camión de legumbres. Acaba de venir del desierto. ¿Saben una cosa? Pienso que ni siquiera pensó en lo que acá pensaría. Se preocupaba más de corazón por la reputación de Dios al mirar su tierra y ver lo que estaba sucediendo. Cómo la idolatría imperaba ahí mismo, donde en un tiempo se adoraba al Dios vivo y en donde ahora la gente se postraba ante Baal. En lugar de postrarse ante Jehová, lo único que palpitaba dentro del pecho de Elías era celo por el Señor Dios y no le importaba lo que pensara Acab. Se preocupaba tanto por Dios que el tema potencial por el poder del hombre se hizo inexistente. Luego, en tercer lugar, Elías fue lo que fue no solo debido a a que su oración privada ante Dios era más importante que su pronunciamiento público ante el hombre. No solo que se preocupara más por la reputación de Dios que por el reconocimiento que podría recibir de algún hombre, sino que también Elías era lo que era porque se preocupaba más por su testimonio ante Dios que su testimonio ante Acab. Debemos detenernos aquí por hoy en nuestra investigación de la vida de este gran profeta de Dios. Al profeta Elías se le conoce mejor por haber invocado que cayera fuego en la cumbre del monte Carmelo durante el reinado de Acab en Israel. Esa es una parte significativa de su legado, pero hay mucho más sobre este profeta de fuego que tenemos que descubrir al estudiar más sobre él. En nuestro manual Fuego del Cielo, no solo hay páginas de información compilada, sino también preguntas para reflexionar. Ordene su ejemplar hoy, hablando a nuestro Departamento del Servicio a Cliente. Concluiremos esta parte de nuestra discusión cuando nos reunamos nuevamente mañana. Y espero que usted nos pueda seguir acompañando. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.